Muchas gracias, Muchas gracias y gracias por estar cerca. Espero que disfruten de este bonito espectáculo de luz y de sonido. En ese momento deberían haber salido las por las puertas laterales de Martín Ordóñez y Caramelo Centro Público de Besos. Eh, también detrás del escenario saldrían los elefantes del circo ruso que serían invitados para la ocasión. Habría todo por un bonito despliegue de fuegos artificiales que nos dejaría todos boquiabiertos y haría que nos cogiésemos de las manos haciéndonos uno con el infinito. Espero que se conformen con lo que ven delante. Espero que seamos íntimos. Eh, bueno, y espero que también perdonen nuestros defectos, nuestras faltas, nuestros vicios, que no son pocos, porque últimamente yo ando un poco perdido.